Miriam Lara, directora de Recursos Humanos del Hospital Juan Grande de Jerez, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Muy buenas tardes y bienvenida al Foro de los Recursos Humanos. Muy buenas tardes y muchas gracias por todos los halagos y que hemos hecho. Bueno, eh, nos conocemos y además nos conocemos en acción, ¿eh? <risa> por lo tanto el, es interesante eh, identificar a las personas que, bueno, que ustedes van a poder ver a través de las imágenes de fotografía que vamos a, a incorporar en el blog y van a escuchar y deducir ustedes, eh, ustedes mismos. Bueno, querida Miriam, háblanos eh, del, primero, del Hospital Juan Grande, perteneciente a la Orden en hospitalaria de hospitalaria de San Juan de Dios las personas que no lo conozcan vamos a conocer un poquito mejor si ¿sí te parece muy bien yo creo entonces que hay que empezar un poco explicando qué es la orden de San Juan de Dios que es una es una orden hospitalaria creada hace más de 500 años y que viene dedicada desde ese momento justo de su fundación, que curiosamente no la funda San Juan de Dios, a diferencia de otras órdenes, sino que es fundada por sus sucesores, por Anton Martín exactamente. Y eh, bueno, pues desde hace 500 años viene uh -huh. dedicándose a la asistencia sanitaria, pero con una clara vocación para atender a las personas en mayores situación de necesidad mayor situación de pobreza o que están más eh, más excluidos de la propia sociedad eh, en, en españa bueno la orden está ahora mismo presente 50 en 50 países y tiene alrededor de 40 mil países sí, 40.000 empleados eh, en el mundo y Uno es aproximadamente Unos mil y pico de hermanos En todo el mundo En cuanto a España Estamos Está dividida Tiene una, una división geográfica eh, También a la antigua usanza Porque está dividida en Ar Castilla, Aragón uh -huh. Y la, la provincia bética Y nos vamos acercando un poquito más Al hospital uh -huh. La provincia bética a, abarca Desde Madrid hasta la, las Islas Canarias y es a la que pertenece el hospital Juan Grande y eh, estaba diciendo Sí, la, la, la estructura más o menos de la orden ah, sí, de la orden hospitalaria. 14, perdón, sí, somos 14 centros en total uh -huh. y eh, con una actividad muy diversa. Desde hay hospitales eh, geri, eh, geriátricos, comedores sociales, albergues, eh, psiquiátricos, colegios para disminuidos psíquicos y físicos. O sea, que realmente eh, un centro especial de empleo, uh -huh. de reinserción para laboral para estos niños discapacitados. O sea que realmente tenemos una amplia variedad de espectro de todo lo que es en el dentro del campo de la asistencia socio sanitaria. Uh -huh. Eh, en cuanto al hospital Juan Grande, me, me centro un poco más. Ya estamos en Jerez, ¿no? Estamos en Gérés. Vale, ya, ya estamos en Jerez? Jerez, ya hemos llegado a Jerez Cuéntanos. El hospital Juan Grande se funda en 1927, pero se crea eh, como un hospital, un sanatorio para niños afectados por la polio, uh -huh. eh, que era en aquel tiempo era una enfermedad muy desgraciadamente muy común. Entonces a esta actividad se, se dedica casi hasta mediados de los 70. Donde se ve que realmente el índice de natalidad y ha ido disminuyendo, la poliomelitis se ha uh, solventado en gran medida y entonces la orden ve la necesidad de acudir a otro a otro perfil de pacientes como son uh -huh. los ancianos y se ya ese se vuelca más en ello y, em, y empiezan a concertarse ya eh, servicios con el servicio andaluz de salud hasta el año 80 y tantos tanto se dedica uh -huh. a esta actividad y luego se centra en lo que son los pacientes crónicos y de, de larga estancia hasta el año 2002 en que realmente se uh -huh. ve que mmm, un poco la, la solvencia del centro está un poco en peligro y se ve la necesidad entonces de cambiar Eh, y darle un giro a la actividad y comenzamos en el 2003 a hacer un plan estratégico para cambiar el perfil del centro desde ese hospital de larga estancia de crónico hacia un hospital médico quirúrgico de complejidad intermedia uh -huh. que en ello es en lo, que, lo uh -huh. que estamos actualmente pues como ustedes han podido adivinar estamos hablando eh, con una persona de recursos humanos, evidentemente, en un sector el sanitario muy interesante en esta en, eh, en todo lo que hablamos de capital humano de, de directores de recursos humanos y de algunos aspectos que vamos a a, a tocar, enseguida les paso a nuestros contertulios, pero una vez identificado la orden hospitalaria de San Juan de Dios, eh, me gustaría eh, y yo sé que eh, Miriam vibra, vibra y expresa como los siente y vibra la, hablando de personas, pero ahora eh, se la voy a poner difícil para empezar, que es que hable de, de sus personas, de cómo son las personas del hospital Juan Grande. <risa> eh, muy bien, yo no creo que sea tan tan difícil eh, Me gustaría decir que realmente el hospital Cuando hablamos del hospital Juan Grande No solamente el hospital Sino que nosotros tenemos un complejo asistencial Donde hay también una residencia geriátrica Para asistidos O sea, de personas uh -huh. que necesitan eh, No son válidos, son asistidos Y una unidad de estancias diurnas O sea, realmente es como un conjunto asistencial Por tanto, el eh, Tanto los perfiles profesionales que tenemos, que son muy, muy diversos, como el tipo de personas que tenemos incorporadas, también son las capacidades técnicas y las cualidades humanas, pues también varían en función de la actividad a la que van, están uh -huh. encaminados, ¿no? Eh, lo que sí me gustaría es aclarar que mmm, si hay algo que realmente distingue a los profesionales de la Orden de San Juan de Dios es que todos estamos convencidos de... El, tenemos una clara vocación de servicio uh -huh. y, y, y que nuestra cultura eh, interna, la, la cultura de la organización, le llamamos la cultura de la hospitalidad porque realmente San Juan de Dios lo que pretendió es que se diera una atención integral y sobre todo hospitalaria en el sentido hospitalario de acogida de tener buena acogida que también significa un trato por supuesto eh, al, el, con un respeto enorme a la dignidad de la persona y todo pero sobre todo un trato cercano y que ayude a esas personas que están en situación de necesidad no solamente a salvar su, eh, su problema uh -huh. físico sino también el ayudarle a a solventar los problemas psíquicos o no. de ayuda moral que puedan demandar Muy bien, pues eh, rápidamente un, eh, tengo muchísimas cosas que preguntarle, pero nuestros contortulios nos van a tomar nota y, y le gustaría hacerle preguntas muy sencillita, ¿eh? eh se va a ir usted a generar dentro de un rato con eh, pues, con una carga de información, pero pero son muy muy sencillitas, muy sencillitas siempre. Don Jesús Correa, socio director de los consultores en Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Maite Sáez, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sensog. Buenas tardes. Buenas tardes. Y don Joaquín Laceras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, ya eso de feliz año, de todo eso, bueno, pues ya eh, lo hemos eh, deseado a todos y y y bueno, quise arrancar. ¿No? Jesús eh, Miriam, ¿cómo de fácil o difícil es encontrar perfiles profesionales para una organización que tiene esa misión que tiene esos objetivos eh, y que reside donde reside? A ver la verdad, eh, fácil no es pero sí es fácil por otra en otro sentido porque hay muchas personas que son buenas es verdad que no todo el mundo sirve para trabajar en la orden de san juan de dios no todo el mundo puede o sea ya mí cuando me contrataron yo lo primero que pensé realmente tú vas a ser capaz de dar el el callo y estar a la altura de las circunstancias aquí entonces mmm, es verdad no todo el mundo no todo el mundo puede eh, trabajar y tener un buen desempeño ahí Hay que buscar y trabajar mucho con los perfiles, la parte más eh, personal del perfil. No, no solamente la, las cualidades técnicas eh, se presuponen, pero hay que mirar mucho que los valores personales que trae ese candidato luego puedan ser adaptados a la a la cultura de la organización porque no no vale yo recuerdo un caso si me permitís una sí. anécdota estaba entre seleccionando a una médico especialista y entonces me decía digo bueno a ti qué parte es la que más te gusta de todo tu tu función clínica que es la parte más te gusta dice a mí la atención al paciente y era una persona que no te miraba la cara cuando estaba hablando entonces ella hablaba mirándose las uñas bueno, apoyada en la mesa entonces yo eso no me lo creo o sea tú puedes decir lo que quieras pero la manera luego cómo te comportas si tú estás haciendo una selección mmm, tienes que identificar eso bueno esa persona entró en un momento puntual porque no teníamos esa especialidad, necesitamos cubrirla a los dos meses salió porque la propia organización decía no puede esta persona estar aquí no puede, porque es que nos echa por tierra todo lo que estamos trabajando los demás, ¿no? entonces ni ellos estaban a gusto, ni la propia organización los, los asimila bien José uh -huh. Manuel Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Que me han parecido muy interesantes de la intervención de Merian. No, la una de las cosas que que más me ha gustado de su intervención es cuando ha hablado de la cultura de la hospitalidad. Y y yo creo que si esa cultura de hospitalidad, no, eh, evidentemente hay que tratarla y hay que trasladarla eh, a los clientes finales que tenéis vosotros, que normalmente son o, o discapacitados o enfermos o el personal al que hay que atender. Pero si eso también lo trasladamos como cultura empresarial, ¿no?, hacia nuestras personas, eh, yo creo que, que es un modo de que las propias personas se sientan bien dentro de una organización, ¿no? O sea, cuando tú acoges bien a las personas y les das hospitalidad creo que es un valor importante entonces yo diría que que aquello que trasladáis para vuestro cliente final se si lo hacéis también internamente me parece que es un valor muy positivo como como cultura de empresa por otra parte me gustaría tanto a Miriam como a los contertulios no eh, por supuesto a Fran como director del programa a Maite A, a todos vosotros, ¿no? daros una primicia, que es, en un país muy cercano a España, que es Portugal, el Instituto San Joan de Deus ha firmado con César, con eh, el cual es eh, un cliente de César. No. Entonces, bien, entonces yo bien. creo que, que esto es muy positivo <risa> y que es algo que, bueno, pues luego eh, trataré con Miriam más eh, en petit comité, ¿no?, más fuera de antena, pero creo que era algo interesante de, de comentar, ¿no?, de, de cómo a una organización que lo que le preocupa, como bien decís, es esa cultura, ¿no?, necesitan al final de tecnología y de soporte y de herramientas, como puede ser Sesan, para descentralizar los procesos y ayudarse en toda la gestión de personas, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, en ese sentido estar a vuestra disposición. Y, por otra parte, a mí me gustaría que nos comentaras también cuántas personas sois en el, en el hospital vuestro que no, no... Somos alrededor de 280 profesionales actualmente. Sí y es muy compleja la gestión de personas eh, dentro de un hospital porque alguna de las cosas que nosotros hemos apreciado dentro del sector sanitario está relacionado con <coughs> hay hay muchos equipos médicos que eh, que tienen mm, eh, que que se contrata todo el equipo por el propio médico no y que lleva todo su equipo Eh, a, a, al hospital, ¿no? Entonces, claro, intentar impartir culturas de gestión de recursos humanos, de objetivos, de competencias, de desempeño a este tipo de de, de perfiles o de entornos profesionales es muy complejo. Vosotros habéis trasladado estas políticas de recursos humanos dentro de esta tipología eh, de organización. No es el caso porque nosotros no contratamos. El médico no viene con su equipo. O sea, nosotros contratamos el médico, el, el facultativo que se trate, pero el, el equipo está ya, entonces no, no tenemos ese tipo de, de, de relación. Evidentemente, te digo también que... Te, eh que los facultativos son quizás los profesionales que son más complicados de imbuirle este tipo, de la importancia de la cultura, de la importancia de... la quizás porque vienen de otro tipo de mundo, pero que una vez realmente los conocen, son profesionales exactamente igual capaces de comprometerse en un tipo de esto o quizás más, ¿eh? o sea, es una profesión de, por sí misma tiene vocación de servicio y entonces es muy fácil que se quedan contagiados realmente por la misión y por una manera de hacer las cosas determinadas cuando uh -huh. se quedan, se quedan por mucho tiempo uh -huh. Muy bien, pues, como saben, en nuestro espacio, eh, además de un servidor, siempre viene una persona de un medio de comunicación. En este caso, nuestra querida compañera Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos, que avanza en contenidos y avanza en suscripciones. Me da mucha alegría, por ejemplo, cuando se sienta usted en la mesa, saluda a una invitada, a directora de Recursos Humanos, que diga estoy suscrita al Observatorio. ¿eh? Pues, pues, pues, <ríe> Adelante, Maite. Mira, Mira, yo tenía curiosidad por saber cómo tenéis dimensionado el Departamento de Recursos Humanos, Para, ...para hacer frente hasta esta política tan compleja y además me gustaría saber eh, cuáles son los, los eh, proyectos más llamativos que tenéis en, en vuestra área para, para este año 2009. Bueno, la dimensión de mis departamentos es muy pequeña. O sea, estoy yo de, como directora y luego tengo un técnico de recursos humanos que es la que lleva toda la parte de administración de personal... Entonces, evidentemente yo considero que el Departamento de Recursos Humanos es un departamento de staff, es un departamento asesor, con lo cual lo que tiene que hacer es formar realmente a los directivos y mandos para que estas políticas sean trasladadas por ellos mismos. No es recursos recurso humano que tiene que estar convenciendo a cada uno, sino posibilitar que los mandos, los propios mandos, que son responsables de equipos de personas, crean en esto y tengan un estilo homogéneo de gestión en este sentido llevamos desde el año 2005 trabajando en un programa de desarrollo directivo porque el problema que yo me encontré cuando me incorporé al hospital es que Y, so, y normalmente suele pasar en todas las organizaciones sanitarias no hay creado una estructura de mandos intermedios es muy complicado, está formado un poco en vértices está el médico y luego están todos los demás entonces no existe la idea de un departamento como tú eres responsable de un equipo de personas uh -huh. no existe entonces yo empecé a trabajar en crear un estilo homogéneo de gestión y enseñarle a aquellas personas a los, profesionales, a los facultativos médicos a los supervisores de enfermería cómo tenían que cambiar su rol para incorporar la responsabilidad en gestión de personas y que todos teníamos que dar el mismo tipo de mensajes no vale que lo de un área sí y otro no porque entonces la cultura no cala y en eso fundamentalmente es lo que venimos luego hacemos mucha eh, comunicación informal eh, muchas actividades conjuntas donde intentamos que toda esta cultura y el espíritu de San Juan de Dios, ya o sea, tenemos instaurado instaurado unos premios de San Juan de Dios los que se votan aquellos profesionales que mejor detentan los valores uh -huh. o le ponen en práctica los valores en su cárcel diario estos son votados por, por todos los miembros del hospital y sale bueno pues se distinguen y hay, se, normalmente hacemos un viaje a Granada que es la cuna de la orden donde se hace el camino de San Juan de Dios bueno entonces intentamos promocionar un poco este tipo de de valores que son todavía quedan como un poco en el aire y yo lo que lo que siempre digo es que ahora que es muy fácil crear una empresa se lo comentaba a a, a, sí. a Fran y a Jesús la, a la hora de la comida yo, que es muy fácil la empresa se crea es voy a definir la misión la visión y los valores estos son punto ya todo el mundo que entra es el catecismo cuando una empresa que lleva esta trayectoria tan enorme de años Esos valores están tan, tan impregnados por ahí que nos cuesta mucho trabajo decir ¿Dónde está. No si están, están en el aire, se respira pero vamos a identificándolo vamos a ir poniéndole una... No, una etiqueta. Uh -huh. Recuérdeme eh, porque claro, las hombres y mujeres de la organización de recursos humanos se verán de vez en cuando en algunas en algunas reuniones y tal. Eh, recuérdenos algo ha dicho eh, aspectos de la cultura y los valores eh, corporativos, es decir, un par de aspectos que identifiquen fundamentalmente su su empresa. Su, ¿Y alguno ha dicho ya? ¿eh? A ver, ahora eh, la provincia de bética está definiendo mm, su nuevo plan estratégico, o sea, a nivel provincial. Y uh -huh. uno de los de las grandes líneas estratégicas es esto, al hilo de lo que estaba comentando, de que los valores, estos que están tan impregnados una, en una empresa tan, una organización, una institución tan antigua, vamos a sentarnos a definirlo, porque ¿qué está pasando realmente? La orden. Eh, hay falta de vocaciones, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, cada vez los hermanos de San Juan de Dios son menos y la organización sigue creciendo, o sea, cada vez hay más laicos. Entonces, eh, nos encontramos con la paradoja de que al mismo realmente la orden de San Juan de Dios está llevada mayoritariamente por laicos. Entonces, ¿qué pasaba antes? Eh, la transmisión de estos valores de la cultura lo hacían los propios hermanos porque todos los hermanos trabajaban en los centros y er eran ellos mismos los médicos, los enfermeros los que llevaban eh, eran celadores, hacían de todo ¿qué pasa? que hoy al ir, aumenta la edad, su edad uh -huh. o sea que cada vez se van haciendo más mayores y cada vez son menos con lo cual este tipo de transmisión ya no es posible y entonces ahora a nivel provincial pues estamos trabajando en ver Eh, ...vamos a definir todos estos valores... ...que lo está haciendo también la orden a nivel mundial... ...porque uh -huh. el problema no solamente de España... ...y mm, vamos a definir todos estos valores... ...y cómo esa transmisión ahora hay que hacerla... ...a través de otras diferentes herramientas de gestión... como puede ser la comunicación interna... ...por un, un estilo de dirección en concreto... ...por una formación institucional... ...que contemple la aplicación de esos valores... ...y en, en ello estamos... Muy interesante, eh, doña Miriam Lara, directora de Recursos Humanos del Hospital Juan Grande de Jerez, con ella estamos hablando, eh, decimos siempre que en este espacio es vocación de conocer los recursos humanos de todas las organizaciones, de las grandes, de las multinacionales, de las pequeñas, de las... Eh... Mediana, pero también a las personas que hacen recursos humanos que eh, construyen recursos humanos y que eh, se forman en el día a día en los recursos humanos y es muy bueno también conocerlo en este espacio donde les recuerdo eh, que eh, son muchas las personas por cierto que están ya suscritas al foro de los recursos humanos y cómo se hace eso querida Marisa pues es muy fácil, o nos mandan un email a redaccion.fororecursoshumanos.com y nosotros les suscribimos automáticamente o la otra manera es que usted mismo lo haga a través de la pestaña suscripción que está en la portada del Foro de los Recursos Humanos lo pueden ver arriba casi en el centro de la pantalla en nuestra web que como ya saben es www.fororecursoshumanos.com le va a pedir sus datos y va a quedar suscrito para que le enviemos la información que aquí se genera y eso será todos los martes. En estos correos nos pueden sugerir también temas a tratar, casos concretos cosas que ocurran donde el factor humano es clave. Suscríbase al foro y va a estar mucho mejor informado de las cosas de las empresas y las personas en los tiempos eh, que corren donde la gestión es eh, creemos muy importante por lo menos estar informado creemos que se va a consumir más eh, información relacionada a personas y empresas y para ello se prepara el foro de los recursos humanos primera media hora una pausa hacemos eh, unas cuñas de publicidad unos consejos y volvemos enseguida con nuestros invitados Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91 768 4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Dop Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página tresubestobles.dop.es. pues saben que encima de la mesa del foro de los recursos humanos pues siempre tenemos eh, pues información de gestión la publicación o las publicaciones de gestión de nuestro país y sus eh, responsables se acercan eh, eh, gracias eh, a su amabilidad hacen una pausa en la en el trabajo de redacción sobre todo eh, muy muy intenso y se acercan como es el caso de Maite Sain directora del Observatorio de Recursos Humanos y tenemos encima de la mesa tienen los profesionales de recursos humanos eh, tenemos nosotros la revista el Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del mes de, de enero rápido resumen por si alguien todavía no lo ha echado un vistazo Maite muy bien pues tenemos en, tenemos en portada este mes un, un tema escrito por Esther Sánchez profesora de, de Sae sobre las posibilidades que ofrecen también los seres para mm, crear empleo entendido pues eh, por eh, por la inclusión de, de planes de sociales en, en los expedientes de regulación que además dicho sea de paso, desde numerosos foros se reclama que incluso sean incluidos en, en la normativa que hay uh -huh. estos procedimientos, eh, igualmente publicamos una entrevista al responsable de recursos humanos de Woody y muy interesante también, y un informe muy, muy muy práctico porque contiene varias experiencias, un buen número de experiencias de empresas en, eh, a la hora de gestionar el absentismo uh -huh. ¿Y en febrero se puede adelantar algo? Un par de cosillas, sí Venga. La entrevista va a ser a Mar Garre, Que es la responsable de personas y comunicación de línea directa Además, uh -huh. ya la denominación dice mucho De esa empresa puede contar bastante De una política eh, creativa de gestión de personas Y posiblemente también incluyamos Un, un tema de Carlos de Benito Profesor de la universidad ¿Sí? de brija bueno, Sobre las eh, posibilidades que ofrecen Los procesos de fusión Y todos los aspectos a modo de decálogo Que tenemos que tratar eh, desde el área de función de personas Sí uh -huh. Bueno, pues eh, así es el Observatorio de Recursos Humanos eh, y nosotros eh, seguimos charlando con nuestros invitados, eh, José Manuel Villaseñor, Joaquín Laseras, eh, Marisa Martín está y se incorpora con nosotros, eh, con Maite Saez y eh, doña Miriam Lara, para que la conozcan un poco más, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Especialidad en Derecho Mercantil y Máster PDD del IES por la Universidad de Navarra, a lo largo de su carrera profesional se ha especializado en negociación colectiva, en integración de equipos, en gestión por competencias y liderazgo sanitario, entre otros eh, aspectos. Bueno, creo que antes lo ha mencionado doña Miriam he tomado nota porque mmm, yo creo que a todos los contartulios que la escuchen ahora en directo en la Comunidad de Madrid o bien eh, la escuchen en cualquier momento a partir de dentro de unas horas en el canal especializado fororecursohumanos.com interesaría conocer algún proyecto de Recursos Humanos desarrollado por la compañía especialmente representativo. Ya he mencionado antes uno que me gustaría profundizáramos si es posible que es el plan de desarrollo eh, directivo eh, que es. ¿Esto en qué consiste? Cuéntenos un poco. Mm. Bueno, lo que hemos tratado a lo largo de estos años, como ya decimos, desarrollo, no es un plan de formación al uso, si bien está incluido dentro del plan de formación anual del de, de hospital, eh, pero ahí hemos intentado, pues, primero definir un estilo de, de dirección homogéneo, donde eh, se tome la responsabilidad, sobre qué responsabilidad tienen sobre comunicación, sobre el clima laboral de su propio, tanto de su propio equipo como de, del total, porque de la suma de de todo de todos ellos va a salir eh, el desarrollo de las competencias que hay que ha desarrollado la la orden que ha determinado como competencias clave que la estamos ahora intentando vinculándolas con los valores cosa que tampoco es muy muy fácil pero estamos en estamos en ello entonces es realmente el último año nos hemos uh -huh. dedicado a hacer un, un tema de coaching donde uh -huh. eh, cada uno de los de los directivos de mando intermedio del hospital ha tenido un coach externo y ellos ahora habían sido coach de su propio de alguien o de dos elegían a dos de sus propios equipos como personas a desarrollar con esto que intentamos pues trasladar la, la, la responsabilidad que tienen como directivos de desarrollar a sus propias personas, o son sea, un equipo va a estar eh, realmente bien cuando sea un equipo de alto desempeño para ello no hay que quedarse atascado sino que uh -huh. además en un campo como el sanitario que la medicina avanza tan rápidamente uh -huh. pues realmente tenemos que estar siempre a la última lo que tú decías de, de CESAN, evidentemente la orden tiene una apuesta eh, pero muy grande con la incorporación de todas las nuevas tecnologías porque uno de sus valores es la calidad y para dar calidad realmente tienes que estar siempre incorporando eh, nuevas tecnologías tanto los, los campos técnicos como los puramente médicos de organización ¿no? uh -huh. qué papel eh, y yo pregunto pero pueden intervenir todos los cuatro titulados qué papel juega está claro el plan de desarrollo directivo qué papel juega la formación en su en su empresa doña en la orden lo que decía es que eh, al ser una organización sanitaria o sea realmente no, nuestro valor son las personas, o sea, porque la asistencia sanitaria es prestada por las personas, entonces uh -huh. eh, tiene que haber un compromiso claro de desarrollo de las mismas, o sea, no se te puede quedar la, los profesionales sin reciclar, no se pueden quedar anticuados en sus procedimientos, o sea, que lo tienes que mantener. Entonces yo creo que la formación, bajo mi punto de vista, es una herramienta estratégica tremendamente importante que tiene que acompañar a todos los procesos, a todas las estrategias que se marque la institución y nosotros desde el año 2004 empezamos a yo desarrollar el primer plan de de formación interna fue hecho para ver que eran los retos que para Recursos Humanos suponía la, la, el cumplimiento de las metas que establecía el plan estratégico, que era ese cambio de perfil, por pues, eso que no, no requería pues, la incorporación de muchos nuevos profesionales, porque desde entonces hemos incorporado un 25 de plantillas nuevos, sobre todo facultativos médicos, eh, iba a, a necesitar personas que llevaran equipos, por eso el plan de desarrollo directivo, iba a necesitar un reciclaje profundo de todos los profesionales, que venían de un hospital de larga estancia para incorporar nueva tecnología que significa uh -huh. el médico quirúrgico o sea que realmente la formación siempre tiene que estar ahí dando apoyo y garantizando que los propios profesionales puedan cumplir con las metas pero claro tú tienes que poner de tu parte para que tu personal no no lo cumpla no mm. no puede quedar cruz además de es decir estos son tus claro. objetivos y tira no o sea. <risa> o sea, los compromisos son mutuos <risa> yo me comprometo contigo cuando tú te comprometes conmigo yo aporto lo mejor de ti si tú a mí me das herramientas no entonces es un poco por ahí Uh -huh. Preguntas, no, camarero, Maite, eh, Joaquín. Sí, yo tengo curiosidad por saber cuáles serían los aspectos <coughs> diferenciales en la gestión de personas en organizaciones dentro del ámbito sanitario. Yo sinceramente Quitando que es una organización Que está abierta los 365 días del año Con un régimen de trabajo De 24 horas y tal Que eso es lo que quizás complica un poco más Porque nunca puedes reunirte con todo el personal Pero siempre no puedes eh, llamar a decir Una sesión en el hospitalario Que tenga todo el mundo Porque los pacientes tienen que seguir estando atendidos Eso quizás es lo que más dificulta Pero quitando eso Yo creo que es lo mismo O sea que tú tienes que gestionar En función de tus y cuál es la visión y y nada más o sea teniendo los objetivos claros da igual que tu misión sea esta como como otra cualquiera a lo mejor por ser de la orden de san mando y yo te digo que para mí lo más fundamental es que la gente eh, trate bien respete se garanticen todos los derechos de, del paciente, os cuento como, como dato anecdótico uh -huh. que eh, sabéis que la ley de autonomía del paciente que fue en el año 2000, del 2002 me parece, uh -huh. por lo menos en, en Andalucía, entonces incorpora lo que es la carta, lo que llama la carta de derechos y deberes del paciente y dentro de los deberes, yo me, me, me quedé helada con, son todos los principios fundamentales de la orden de San Juan de Dios. O sea, lo que San Juan de Dios llevaba diciendo 500 años, hasta el 2002, eh, ah, la Administración sí, Pública no lo acaba de incorporar a su, a su ley. ¿no? Qué <risa> pues bueno. Se dice pronto. <risa> Mira, quería, eh, profundizando también en lo, que, en, la, en lo que te ha preguntado Fran de la, la formación, que cómo cómo os manejáis en comunicación interna qué tipo de canales de instrumentos de porque transmitir esa cultura y mantenerla exige me imagino un esfuerzo importante en ese área yo creo eh, lo comentaba durante la comida que es que la comunicación interna es una una asignatura pendiente que tenemos que nos cuesta mucho y yo creo que no basta con hacer un plan de comunicación yo te puedo decir ah y te tengo mi plan de comunicación y tú me dirás ah que bien qué estupendo pues no no funciona ¿por qué? porque la, la, lo, que los directivos los mandos tienen que tener conciencia de lo importante que es comunicar qué es lo que hay que comunicar tener y saber comunicar entonces hay que empezar por ahí y yo me doy cuenta después de tres planes de comunicación ineficaces porque han quedado monísimos para estar en la estantería he dicho no Si estás equivocado, Miriam, tienes que empezar por otro lado. Vamos a hacer este año el esfuerzo en enseñar a comunicar. Y Fran sabe que vamos a, a iniciar un programa intensivo de comunicación, pero... ¿tú qué problemas tienes? vamos a personalizarlo ¿tú qué problemas tienes? y vamos a tratar tus problemas y el de los y vamos a enseñar vamos a intentar concienciar desde ahí es que yo creo he llegado a la conclusión de que es la única manera porque ya mucho hay mucho mail yo te digo si funcionan todos los canales los tablones el mail los teléfonos móviles los... No saber lo que se agradece, Pero, que, que alguien eh, reconozca que hay, hay políticas y prácticas que no funcionan, sí. ¿sabes? Yo te lo digo mmm, con dolor de mi corazón, <risa> es verdad que no funciona, porque hay que tener esa conciencia, ¿qué necesito comunicar?, ¿qué es importante? Si tú tienes tu, tu equipo en un malestar, tú tienes que ser consciente de que tienes que ir y solucionarlo, trasladando ese tipo de información arriba. Entonces, muchas veces falta esa nos falta esa teoría, nos falta la práctica y y nos es mucho más cómodo agachar la cabeza como la bestru sí no el demás eh, el es de el reconocer que el mundo muchas veces nos va llevando por distintos escenarios en mesas redondas, en ponencias en, y cuando trabajamos con con eh, ya no solo con Miren, sino con el equipo de y tuvimos la ocasión de ser invitados a, a una charla sobre comunicación lo más importante que muchas veces agradecemos a las personas de, de comunicación más que lanzar mensajes es que haya interés por lo que por lo que se habla que haya inquietud y sobre todo que haya una predisposición a eh, implantar una serie de aspectos en los que realmente son muy muy interesantes y ahí todos nos llevamos una lección de del equipo de de San Juan de Dios bueno vamos a hacer un pequeño un pequeño juego antes que coja la vetoria, le da tiempo en estos momentos que tanto se habla doña Miriam de de la crisis, de la incertidumbre qué valor eh, me gustaría eh, le da usted a las palabras estas que le voy a mencionar muy ligadas a, a recursos humanos, le digo algunas ¿vale? Eh, mm, por ejemplo fidelizar yo realmente odio esa palabra no me gusta la palabra fidelizar <risa> no no me no me gusta a mí me suena el criado fiel la la la sirvienta fiel no no me gusta o sea okay. a, mí, a mí me yo creo además que cuando hablaba de, este es un empleado fidelizado significa que ese señor no ha tenido posibilidad de moverse a ningún sitio o sea que que muchas veces fidelizamos qué estamos fidelizando talento o de, o po, falta de talento no entonces no me gusta fidelizar ilusionar eso me gusta más porque yo creo que una persona ilusionada es una persona comprometida y que pelea por aquello en que creen clima uh -huh. laboral responsabilidad directa de los, de los mandos uh -huh. actitud con C actitud yo creo que es el escaparate por el que nos vendemos o sea que tú puedes tener mucho conocimiento mucha técnica y mucho de esto que si tu actitud no acompaña a todo aquello o sea realmente eh, fallará habilidad el saber, el saber hacer ¿No? Uh -huh. realmente eh, eh, quizá un poco el perfil competencial que todos llevamos un poco dentro predisposición son las ganas uh -huh. y por último, misión por aquello por lo que hay que luchar en el Foro de los Recursos Humanos eh, nos acercamos y hablamos con las personas, eh, con las eh, empresas eh, de todos los rincones de España ya, porque Donia Miria ha cogido su ave esta mañana y se ha venido al estudio del Foro de, de los Recursos Humanos y eh, nos parece muy interesante eh, lo que nos está contando. Conociendo el sector, conociendo que estamos hablando de, de una de una empresa, pues eh, la que es, la que es y no la no, no la está explicando muy bien. Dos últimas eh, cuestiones por eh, por mi parte y todo el que quiera. José Manuel, adelante. Sí, hay una palabra que no la has preguntado, pero yo creo que que a Merián la gusta muchísimo porque ver, ha dicho que, que eh, es compromiso. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo en un sector eh, que en algunos perfiles tienen una complejidad concreta que está relacionada, uno, con retribución y dos, con cantidad de horas que hacen, porque eh, no olvidemos no que un hospital para que funcione necesita de muchos turnos, de muchas personas, no siempre están todas las personas que la organización necesita y muchas veces se somete, A un, a un mayor número de turnos a las personas e incluso las retribuciones tampoco es que sean en ese, esos perfiles que, que yo creo que conocemos todos, ¿no? Posiblemente no tienen unos salarios inmensos. Entonces, ¿cómo habéis gestionado que las personas se comprometan eh, con la organización para no tener, bueno, pues, conflictividad laboral y todo este tipo de cosas? Porque yo creo que nosotros tenemos una cosa más fácil, que es que el tipo de misión que realmente apela a tu parte más ética, a tu parte más moral, es más fácil o sea que hay organizaciones que realmente la misión de no sé, pues de, de, voy a hablar de los gases del aire porque yo venía de ese sector para no es mucho más, a ver, no aporta nada, en cambio cuando es una misión que realmente tú estás viendo cuál es tu contribución y en qué estás paliando necesidades o pobreza, yo creo que es gratificante, entonces es mucho más fácil, lo tenemos más fácil y, y una una cuestión eh, que que bueno que me gusta también siempre preguntar a todas las personas que nos acompañan es el el estilo de dirección del del hospital Juan Grande o el estilo de dirección mejor dicho matizo el estilo de dirección de las personas eh, que bueno que dirigen eh, pues bien o en la orden o en el hospital Juan Grande me da igual cómo esté quien oña Miriam? bueno el estilo de dirección yo creo que que es algo que tiene que ir eh, a la par o sea, o, o ser un realmente un escaparate de cuál es la cultura y cuáles son los valores. O sea, la, ahora mismo los grandes transmisores de esos valores van a ser lo, lo, son los propios jefes que tienen que demostrar con el ejemplo, eh, que tienen que motivar, tienen que, que ser participativos. Entonces, el estilo de dirección no puede ser más que la puesta en práctica de los valores y la cultura de la Orden Hospitalaria solamente eso o se tiene que empezar por el respeto, por la calidad, por la eficacia y la eficiencia y bueno y los requerimientos son altos eh porque los valores son <risa> eso, son son exigentes no <risa> bueno y en la recta en la recta final del del programa y ahora si quieren vamos a acabar con eso en los últimos cinco minutos bueno pues eh, desde la visión de recursos humanos como directora de recursos humanos ¿Cómo ve, ¿Cómo ve el rol de este puesto? Eh, ¿Desde su experiencia? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Qué opinión tiene? Bueno, el rol del puesto yo creo que, bajo mi punto de vista, a mí no me interesa el Departamento de Recursos Humanos como un departamento de administración. O sea, yo odio el tema de, de nómina, el tema puramente administrativo, a mí no me, no me gusta. A mí eh, creo que el valor añadido de la función está en el desarrollo de, de personas y en el desarrollo de realmente de proyectos que contribuyan a una mejor eficacia y eficiencia de la propia organización. Uh -huh. Entonces yo creo... Que, que eso es lo que hay que, que insistir y ser estratégico realmente y que nos, nos reconozcan el valor que aportamos cuando somos capaces de alinear los desempeños de las personas con las metas con las estrategias de la de la empresa no hacer nómina no lo hacer sección software <risa> Muy bien, pues, eh, bueno, el, eh, en este tiempo antes de despedir a nuestros invitados, eh, sí, como saben, tenemos encima de la mesa siempre, gracias a lit Editorial, una publicación eh, que eh, se llama, en este caso, Coaching y Diversidad, por nuestra querida amiga, nuestros queridos amigos, eh, Alicia Cautman y Juan Carlos Cubeiro, defienden la riqueza de matices que aporta la diversidad de géneros, experiencias o capacidades, y cómo su combinación eleva el rendimiento empresarial, y ...y como siempre hacemos, eh, nos hacen la recomendación, no los propios autores eh, que los eh, conocemos. En este caso es eh, Leonardo Gallardo, coautora de Liderazgo, Empresa y Deporte. Adelante, Leonardo. Solo quería presentarles el libro de Coaching Universidad. Este libro está publicado por dos eh, grandes conocedores del tema, la catedrática Alicia Kaufman... ...y don Juan Carlos Cubeiro... ...estos eh, autores... ...han coordinado el libro... ...junto con 17 autores... ...tanto nacionales... ...como internacionales... ...son autores del mundo académico... ...y mundo empresarial... ...que es lo que hace que se enriquezca este libro... ¿no? ...como he dicho anteriormente... ...les invito a leer el libro... ...ya que se centra en el concepto del coaching... ...como una herramienta... ...de desarrollo personal... ...que es para mí lo más importante... ...aparte de ser un motor de cambio de, de una reacción También la diversidad, ya que estábamos abocados al cambio en la sociedad, y decirles que les animo, ya que es un libro ágil, eh, eh, son 17 autores los que componen eh, y han escrito este libro, se citan a los grandes gurús del, eh, del coaching, como puede ser Goleman, Kobe... Y sobre todo, como se digo, animarles ya que eh, estamos enfocados a aquel destino Como dice William Shakespeare y nombrado en este, lógicamente una de sus citas en este libro El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos estas cartas Por tanto, este libro les ayudará un poquito a introducir estos nuevos conceptos y animarles a que podemos eh, jugar y cada vez mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonor. Leonor Gallardo, coautora de Liderazgo Empresa y, y deporte puede leer, puede leer la revista El Observatorio de Recursos Humanos, puede escuchar, si quiere, el Foro de los Recursos Humanos, o acercarse también, doña Marisa, al canal Foro TV, desde este espacio de la web blog, eh, podemos ver muchas cosas, ¿no? Pues sobre todo las más destacadas entrevistas que estamos realizando aquí todos los lunes, en el foro, y desde donde podrá ver y escuchar a nuestros protagonistas, los hombres y mujeres de gestión de nuestro país, hablando de aspectos del máximo interés. Son aspectos que en algún momento usted podrá utilizar en cualquier reunión, charla, con sus equipos o con sus jefes. Le recordamos, en tres subes dobles, fororecursoshumanos.com. Gracias Marisa Martín, desde el detalle, desde la producción del, del programa, muy pendiente de todos los invitados, de todas las personas de gestión que se acercan a este a este foro. Doña Miriam, directora de Recursos Humanos del Hospital Juan Grande de Jerez todas las cosas que se sueñan se cumplen lo hablamos en su día hay que estar en el foro hay que estar en el foro bueno pues estamos en el foro a que nos vamos un día a los Juan grande a hacer el programa bueno, a que a que a que somos capaces ...doña May, digo usted es capaz sí, por no José Manuel sin ningún problema no bueno ningún problema. Voy a coger una... mira bueno, bueno, bueno. bueno pues eh, ahí queda ahí queda ese ese ese reto que es un placer haber compartido con usted estos ratos de experiencia de gestión eh, con los estilos sencillos que a nosotros nos gustan, charlando sobre sobre el tema y conociendo un poco más una empresa, eh, digo así, una empresa como es el Hospital San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria. Gracias y sobre todo le manda a usted un saludo muy cordial a todos los empleados que se encuentra desde mañana por la mañana, porque esta noche ya no va a dar tiempo, de mañana por la mañana en ese Hospital Juan Grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doña Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Hasta una nueva ocasión. Hasta otra. Gracias, don José Manuel Villaseñor. Hasta pronto gracias, gracias a vosotros enhorabuena por ese primer eh, contrato ya en Portugal ¿eh? <risa> don Joaquín Lacerda, doña Marisa Marcin, hasta el lunes, gracias gracias, buenas tardes a todos. gracias a todos ustedes amigos. saben que tienen toda la información que acabamos de escuchar, con los sonidos de los recursos humanos, de la gestión en el canal especializado foro recursos con que cada vez, lo sabemos pues consulta eh, más eh, personas, también eh, atención eh, a las escuelas de negocios, que dentro de Poco también se van a ir acercando algunos alumnos a...